Irvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota, el veneno de su amor. Copa rota, sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Hermoso, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota. <risa> El veneno de su amor.